A mí como que el activismo y me empezó a cambiar un poco la vida y el Grow Shop me pareció una manera de cambiar mi manera de ganarme la vida, por así decirlo, y poder dedicarle más tiempo al activismo. Más allá de que es un, lo un local comercial, el Grow Shop para mí es como, no sé, una trinchera de activismo, por así decirlo, porque estoy todo el tiempo ayudando a, a los cultivadores nuevos, informando a la gente. Entonces, como que de alguna manera siempre estuvo muy relacionado con el activismo. El Grow particularmente lo empecé en el 2009. Cuando empecé en el 2009 fue también el primer Grow Shop de la ciudad y el único. Hoy por hoy hay otra tienda de cultivo también en la ciudad. Eh, Y nada, en un, como fue con lo de la marcha, en un principio fue difícil porque la gente como que no sabía muy bien qué hacíamos en este lugar. Y después, como que hoy por hoy ya veo un avance y un crecimiento en la cultura canábica en general. Ya tengo clientes que vienen a buscar un producto específico. Sin ir más lejos ya hay un montón de productos nuevos en el mercado, producción nacional e importados. Entonces como que todo eso también genera una industria y yo también como que cada día banco más esto, porque no solo se convirtió en una herramienta de lucha para cambiar una ley que nos estigmatiza y nos deja a un costado de, y nos, nos deja en la ilegalidad, sino que también es una herramienta de inclusión social, porque detrás de, de un grow shop también hay un montón de gente que está laburando, fabricando productos, asesorando personas y que tienen que estar regulados y dentro de, como enmarcados dentro de la ley y, y entonces me parece que la regulación de la marihuana y de todo lo que tiene que ver con ese tema también va a llevar a la inclusión de un sector que hoy por hoy está estigmatizado y fuera de la ley. ¿Cómo es la relación mercado-militancia? En el sentido de que es un negocio que tiene determinados productos que se compran y se venden. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que esto sea tu forma de vida, pero también al momento de que alguien viene a comprar algo, no solo sea eso, no solo vengo, compro algo, sino también poder mostrarle como esta, esta cultura? Digo, ¿Cómo haces con eso? Igual me parece que eso es una visión como que se puede llevar a todo nivel, digamos, ¿no? Como que yo podría ganarme la vida y laburando en el estado y, y haciendo el tiempo libre que me queda el activismo pero me parece que no es la manera en que yo quiero llevar mi vida, ¿está bien? porque me parece que no se corresponde con lo que yo pienso entonces si yo particularmente lo pienso y si quiero ver cambiar algo primero tengo que cambiar mi vida entonces como que para mí de alguna manera no tener patrón, autogestionar mi proyecto de alguna manera le dio otro sentido a mi activismo también entonces hoy por hoy lo mismo con la visión del negocio yo podría tener un negocio en el centro y poner chicas atendiendo y que vendan productos importados o tomarme el laburo de asesorar a la gente hacer un seguimiento con los cultivadores entonces la relación se convierte más en una relación más cultural que económica está bien por eso hoy por hoy el grow está en un centro cultural en el 2010 cuando abrimos estábamos en un local comercial en el centro hoy por hoy Nosotros vimos la necesidad de, de estar en un espacio cultural porque vemos que el contacto con la gente es otro, vos acá venís, te tomás unos mates, charlamos de cultivo, cosa que en una galería comercial no sé si lo podríamos hacer. También desarrollamos eventos como los cursos de cultivo, eventos a la noche, eventos de cata, donde vienen cultivadores con sus flores. Entonces todo eso me parece que en un espacio cultural tiene otro significado que en un espacio más comercial. Por eso hoy por hoy el Globo está en un lugar cultural también. Como ¿Qué? El... ¿Qué cosas venden? Más o menos, ¿cómo resumís? ¿Cómo, si alguien que no sabe nada, digo, cómo es el mercado, entre comillas, mercado, bueno, de, de todo lo que sea de productos cannabis. Sí, primeramente el objetivo del Grow Shop, de Yuyo Grow Shop era poder abastecer de todos los artículos que un cultivador necesita en una misma tienda. Porque, ¿Cuáles son? Y, por, vamos, desde productos de electricidad, como lo son lámparas, timer, balastos, hasta fertilizantes, tierras. Entonces, Eh, lo que a mí me, particularmente me pasaba como cultivador eh, antes de que existiera un grow acá era que tenía que ir a una ferretería, a una casa de electricidad, a una casa de jardinería. Entonces hoy por hoy lo que ocurre en un grow shop es que encontrás todos los artículos que necesitas para cultivar en un mismo local. ¿Está bien? Todos o casi todos, porque la semilla... Por el problema que tenemos con la ley, que sigue siendo ilegal, no podemos vender semillas, que a mi entender es una de las primeras herramientas que el cultivador necesita para poder llevar a cabo sus cultivos, ¿no? El acceso a la semilla. Y bueno, en el grow podés encontrar todos los accesos. Primeramente, el objetivo del grow era poder satisfacer las necesidades de los cultivadores platenses. Después, bueno, nos fuimos ampliando y ya vamos por. Eh, Todo lo que tiene que ver con cultura canábica, libros, revistas, parafernalia, papelillos. Entonces ya también atendiendo las necesidades de las personas que son usuarias de repente y no cultivadores. ¿Cuáles son estas cosas? Si me tenés que explicar a mí, decir, bueno, para tener una planta en tu casa necesitas, eh, ¿qué cosas son? Dedicación e información, me parece, básicamente. Espacio, pero no son muchas cosas las que necesites. Podés ayudar a tus cultivos y hacer que las cosas sean mucho más fáciles con un montón de productos. Pero también no es que necesariamente necesites un producto o un grow para cultivar. Mucha gente acá viene y me dice, che, no tengo mucha plata, necesito cultivar. Entonces, bueno, le explico cómo armar la tierra, cómo hacer un fertilizante orgánico en su casa y sin la necesidad de que las personas tengan que comprar. Por eso también muchas veces es más una relación con el cultivador, no comercial, sino también de intercambio de información. La gente, más allá de que viene a comprar un producto, viene a que alguien lo asesore y le dé las garantías o le diga, bueno, usá tal o cual cosa... Yo personalmente me tomo el laburo de testear cada uno de los productos, cultivo hace más de 12 años, gané copas canábicas, o sea, tengo experiencia dentro del cultivo. Entonces, como que de alguna u otra manera intento, más que vender productos, vender un asesoramiento, que es lo que en realidad la gente viene a buscar. Porque si bien los productos los podés encontrar, como te decía, en una ferretería, en una casa de jardinería, lo que veo que la gente más viene a buscar es el consejo. O sea, alguien que le diga con certeza, usa este producto porque es específico y te va a servir para el cultivo de marihuana.